Como también soñamos como montereños tener una universidad autónoma, no dependiente de la capital. En eso tenemos que soñar. Yo he visto muchos universitarios se sienten orgullosos con la FINOR. Pero no tenemos que conformarnos con una facultad. Tenemos que tener una universidad con plena autonomía criticamos el el centralismo nacional. Cuestionamos a los gobiernos de turno a nivel nacional, pero aquí también hay centralismo departamental. Santa Cruz no solamente es del del séptimo, octavo anillo para adentro. Santa Cruz es desde Puerto Suárez hasta el chilo Desde San Miguel hasta Vallegrande tenemos que tenemos que ver, hermanos. Por eso Es importante, con sus más de 7.000 estudiantes, debe exigir una autonomía plena de la universidad eh, eh, aquí en la ciudad de Montero y el Norte Integrado. Para que nuestros hijos se profesionalicen, para que nuestras señoritas sean profesionales dignos y para que nuestros catedráticos que enseñan también sean bien renumerados. ¿Por qué digo esto? Porque en estos últimos tiempos ha sido de moda la pelea en la universidad. ¿Por qué la pelea? Porque la, la plata se centraliza más de mil millones por año. Y nosotros con 200.000 bolivianos, con 20% atendemos más de 150.000 habitantes en Montero. Y la universidad solamente atiende casi 80.000 estudiantes es bueno reconocer es bueno de hablar de frente no hablar de atrás